Ràdio, full terruta. L'est xilè continua lliurant un pols amb una de les comunitats indígenes més emblemàtiques del país, els Maputxes. Aquest poble, que ha viscut històricament al sud del país, manté un enfrontament des de fa molts anys per la propietat de les terres que habiten. Molts d'ells han estat empresonats. Tot i no estar relacionats amb delictes de sang, se'ls aplica la llei antiterrorista, un fet que consideren discriminatori. És per això que una trentena d'ells es troba en vaga de fam des de fa un mes. La Plataforma Civil per la Llibertat dels Presos Polítics Maputxes ha organitzat una sèrie d'actes reivindicatius a tot el món el proper dimecres per donar suport als presos polítics i a la lluita d'aquest poble. Saludam Héctor Kumilaf, membre integrant de la Plataforma Civil per la Llibertat dels Presos Polítics Maputxes a Barcelona. Héctor Kumilaf, bon vespre, buenas noches. Hola, buenas noches. Qual és el propósito de la sèrie de que tenéis programados per el miércolés? Mira, eh, te cuento, eh, hace ya casi un mes y cinco días, eh, 32 presos políticos mapuches han eh, decidido eh, llevar una acción, una acción extrema como es eh, la realización de una huelga de hambre líquida. Eh, esta acción eh, de los presos políticos responde eh, a dos situaciones. Una es eh, denunciar la situación procesal particular que está plagada de vicios pero al mismo tiempo eh, denunciar eh, la sistemática criminalización que está llevando a cabo el Estado chileno con respecto a las demandas políticos sociales mapuches. Uh -huh. En este sentido, el, el gobierno chileno está teniendo oídos sordos y hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento eh, para conversar eh, con los presos políticos mapuches ni con la agrupación de familiares. O sea, está teniendo una política de oído sordo lo que nos preocupa de sobremanera ella y entonces en como una forma cierto de romper este cerco informativo que está atendiendo el gobierno chileno eh, la agrupación de familiares detenidos pattoón de presos políticos eh, mapuche eh, lanzó una convocatoria nacional e internacional para que este 18 de, de agosto eh, se denuncie cierto eh, y también se dé a conocer la situación de ...tanto humanitaria como judicial de los presos políticos mapuche en huelga de hambre ¿Por qué empieza esta huelga de hambre cuál es la, la petición de, de los presos mira eh, en los presos mapuche en, bueno eh, están siendo acusados cierto por eh, por dos leyes heredadas de la dictadura de pinochet una es la ley antiterrorista Y lo otro, una situación bastante particular que solamente existe en el, en el régimen eh, jurídico chileno, como es eh, la justicia militar, eh, lo que implica que a un detenido ¿cierto? lo pueden juzgar al mismo tiempo, tanto por la justicia civil como por la militar, y que al final esos do, esas dos condenas se suman. Los eh, presos políticos cierto están, están detenidos solamente por llevar eh, acciones cierto eh, de tipo o, o de reivindicación social que nada tienen que ver con conductas terroristas la prueba de eso es que hasta el momento eh, solamente cierto los, los muertos han estado de, del lado mapuche hasta el momento eh, se puede hay tres eh, jóvenes mapuches que han sido asesinados por la, por la policía chilena que no tiene ninguna que y hasta el momento no hay ninguna eh, condena para para estos uniformados cierto que cometieron estos asesinatos sin embargo eh, por por la protesta social mapuche eh, a uno de los eh, comuneros le están solicitando 100 años de, de prisión o sea a todas luces totalmente desproporcionado o sea, se les está aplicando la ley antiterrorista y creo que esto es importante cuando estos presos no tienen delitos de sangre, ¿no?, sobre sus sus cargos. Exactamente, no no hay ninguna... Eh, o sea, no, como te decía, los muertos están del lado mapuche, o sea, dentro de la policía chilena eh, no, no hay ningún hecho hecho de sangre, como bien lo decías tú, solamente están eh, condenados, ¿cierto?, por... ...exigir eh, derechos, o sea, derechos que le conciernen a todo pueblo... ...como es el acceso al, te al territorio y a una vida digna. ¿Y qué, qué supone la, la aplicación de, de esta ley antiterrorista? Mira, la ley antiterrorista, en, entre otras cosas, eh, lo que permite es, por ejemplo... ...que se acuda a, a los testigos sin rostros, ¿vale? Lo otro que eh, permite mantener eh, a un ciudadano por dos años en detención preventiva y sin y sin o sea, y sin tener condena muchos de estos pe que están que han estado en la cárcel eh, están por dos años y luego se les acusa nuevamente y quedan dos años nuevamente en prisión preventiva y después no tienen condena a esto por ejemplo se suma que en la fiscalía que es la parte acusadora cierto eh, le entrega un dinero a estos testigos Para que puedan para que puedan declarar además eh, la defensa en este tiempo o sea no tiene posibilidad de acceder el, al sumario o sea esto a todas luces va eh, va en contra de cualquier debido proceso y que busca o sea, al final por la vía de la represión contener las legítimas demandas de nuestro pueblo ¿Y, y cómo puede ser que en chile todavía estén vigentes leyes aprobadas por la dictadura a ver yo creo que o sea en no ha habido eh, voluntad ni de la concertación, el, la anterior fuerza política que está en el gobierno, ni de, ni de la derecha por eh, terminar con estas leyes, particularmente porque eh, ello les permite cierto cuidar el modelo económico que se implantó eh, durante la, la dictadura militar y que es eh, claramente eh, afín a los intereses del, del empresariado en Chile. Sí, y, y por eso no, no existe voluntad política Y más sobre todo a la hora de aplicarla a nuestro pueblo Porque de esa forma, es cierto, les permite frenar por la vía de la represión Como te decía, nuestra demanda De hecho, bueno, eh, la actual legislación terrorista o sea, ha sido criticada Y es una preocupación de numerosos organismos eh, de derechos humanos Como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas está el, o sea han ido eh, dos relatores para conocer la situación mapuche y los dos han tenido una unánime condena hacia la aplicación cierto de esta ley antiterrorista hacia cierto eh, acciones de, de connotación social la situación de los presos políticos mapuches es la consecuencia de, de la lucha de, de ese pueblo una de las comunidades indígenas más importantes del país ¿Cuándo empieza la lucha del pueblo mapuche y qué es lo que reclaman Mira, a ver, eh si yo, o sea, si te pudiera hacer una presentación eh general, te puedo decir que los Mapuches somos u, una nación, ¿cierto?, que asentada en el Gualmapu, para nosotros país Mapuche, territorio que se extiende a ambos lados de la Cordillera de los Andes en América del Sur. eh Somos eh más de un millón de personas, o sea, siendo uno de los pueblos indígenas más importantes desde el punto demográfico, ocupando el quinto lugar en América en general y el tercero en Sudamérica. Uh -huh. Nuestro pueblo fue uno de los pocos que logró mantener su independencia ante la conquista española. Eh, desde el mediado del siglo XVII eh, nos expandimos hacia lo que hoy es el se conoce como el lado argentino y esta independencia de los españoles fue el resultado de una efectiva resistencia militar, pero también la diplomacia de los parlamentos eh, que eran encuentros entre autoridades, entre autoridades mapuches y españolas donde se rescindaron límites y la soberanía de la nación mapuche. Mira, Después de las independencias criollas, ¿cierto?, de la metrópoli, eh, el pueblo mapuche mantuvo su independencia frente a los estados chilenos y argentinos. O sea, la independencia de estos estados es en 1810 y la conquista, ¿cierto?, de, de los mapuches se realiza recién en, a fines del siglo 19 uh -huh. Tras la invasión de los ejércitos de Chile y Argentina, nuestro pueblo fue reducido y constreñido o sea, en, en pequeñas porciones de tierra que se conocían como reducciones. ...y de este modo fuimos forzadamente integrados en, en estos estados así de una condición de pueblo soberano cierto en nuestro en nuestro propio territorio pa pasamos a ser una minoría nacional oprimida y colonizada o sea esto tiene muchos efectos como primero la pérdida cierto de nuestra tierra de nuestra riqueza eh, pérdida de población erosión de nuestra cultura y lengua como es el, el mapuzún de hecho nuestra lengua hoy en día, Eh, solamente está siendo hablada, o, o sea, por un 25% de la población mapuche, sobre todo adultos ancianos, entonces es una, es una lengua que está en peligro. Y el hecho, ¿cierto?, hoy en día de querer recuperar aquello, ¿cierto?, de lo que fue nuestro, como es nuestra lengua, nuestro territorio, es lo que finalmente lleva a que el Estado chileno aplique esta política de criminalización, ¿cierto?, y a través de esta ley antiterrorista y el y el, la aplicación de la justicia militar. ¿Quién se ha beneficiado de la expulsión de los mapuches de sus tierras? Bueno, el, en estos momentos, es ¿cierto?, el, los grandes eh, beneficiarios son eh, empresas transnacionales, eh, colonos chilenos eh, y extranjeros también, eh, existen se expresa cierto hidroeléctricas en nuestro territorio empresas forestales cierto y que son las que en definitiva cierto eh, se benefician de toda de toda esta esta situación confían que con la llegada de un nuevo presidente pueda cambiar la situación del pueblo mapuche mira no, o sea eh, desde eh, en la mira, en la última década cierto el, el estado como te decía ha criminalizado la lucha mapuche Y esta es una política de estado entonces ya sea un gobierno cierto de la concertación eh, como de michelle bachelet que también aplicó la ley antiterrorista o como el gobierno ahora eh, de derecha de esta derecha empresari empresarial de sebastián piñera cierto heredero de la dictadura o sea no, no nosotros no vislumbramos no vislumbramos no cambio y, y eso se está viendo claramente hoy en día ¿Está sensibilizada la sociedad chilena de las reivindicaciones de los mapuches? Eh, sí, de hecho, eh, hasta hace un tiempo, eh, todas las demandas mapuche, todas las encuestas señalaban una gran simpatía de parte de la población chilena, pero una vez que el, el Estado chileno, es cierto, ve lo peligroso que es esta simpatía hacia nuestra causa, lo que hace es eh, iniciar una tremenda, ¿cierto?, campaña en los distintos medios de movilización masiva para acusarnos, ciertos de, de terroristas, de que estamos en contra del Estado de Derecho, eh, de que somos violentistas, de que estamos infiltrados, en definitiva toda una visión, ¿cierto?, eh, colonialista que dicen que no, no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Y el, el tratamiento mediático que se da la cuestión en Chile, imagino, un poco sesgado, ¿no?, por lo que dices. Sí. O sea, y de hecho el, el, el, el gobierno chileno ha, ha, ha montado un efectivo eh, cerco, cierto, informativo que ha impedido que esta información llegue al, al, a la gran masa de población eh, chilena y como te digo, o sea, van casi, o sea, van más de un mes de huelga de hambre y no había ningún atisbo todavía es cierto, de, del gobierno chileno de acercarse a conversar con ellos. Y la única eh, vía de información son los medios independientes y algunas organizaciones sociales, tanto chilenas como mapuches, que son conscientes de la situación y que se eh, han acercado tanto a mostrar su apoyo como a, a dar a conocer esta situación. Uh -huh. No me gustaría finalizar sin que antes nos contaras eh, cuáles son los actos que tenéis preparados para, para el miércoles. Sí, mira, es, este eh, miércoles a las 10 de la mañana en Plaza Universitat acá en Barcelona, eh vamos a iniciar cierto eh, entre, vamos a entregar información y recoger firmas para presentarla, ¿cierto? A las 12 del del día en el consulado chileno. Eh, una carta de denuncia cierto eh, sobre la situación de los presos políticos mapuche apoyando eh, sus justas demandas uh -huh. y, y estas firmas o digo por el oyente balear que se quiera si se quiera tener la causa es posible que no pueda ir a Barcelona pero sí. puede que, que pueda firmar no este manifiesto por internet o no sé cómo Sí, de hecho tenemos eh, eh, varias, eh, bueno, en tanto en, en páginas sociales, no sé si lo puedo decir. Sí, dígalo, dígalo. Sí, sí, en el en el Facebook está el, el llamado, ¿cierto?, a, a participar de esta de esta actividad y en el que pueden adherirse, ¿cierto?, con, con, con sus firmas. Perfecte. Doncs ja sabeu, si us voleu adherir a aquesta campanya, cerqueu a aquest manifest de la Plataforma Civil per la llibertat dels, po dels preços polítics Mapuche. Eh, Héctor Comilaf, integrant d'aquesta plataforma, moltes gràcies per atendre la llamada d'IBT Radio i molta suert en aquesta jornada reivindicativa. Bona nit. Bueno.